Bye. Por supuesto, está sonando ahí y por lo tanto lo tengo acá al lado mío, Daniel Huvaldegaray. ¿Cómo andas, Daniel? i t o Muy buenos días, ¿cómo les va a ustedes? ¿Cómo les va a ustedes? Escuchando un gran tango, una sorpresa en el día de hoy. ¿eh? A ver. Este es un tango dedicado a Don Angelito Labruna. ¡Ah! Mira vos. ¿Eh? O sea, se llama así. Una、Ángel、de las glorias、Labruna. de River. De Riverplay de Argentina, por supuesto. ¿eh? Don Ángel Amadio Labruna. ¿Sos de River? Sí. Yo soy hincha de River, fanático de v e l e z m u e r o por Chicago, tengo mi corazón en argentino, yo no a g u a n t e ni un sol gol, Platense para todo el mundo, p i n c h a rata c a m p e ó n a a n t o sol no sapa por siempre, Chaco Forever volverá. ¿Se lo repito? No, pero, pero te faltó el rojo ahí. ¿Eh? Eh, en algún momento todos fuimos h i n c h a de independiente. ¡Ah! Eso me gusta. Respeto total hacia la academia. ¿eh? Eh, este, Ella bochino. Sí. Y... Le mandamos un beso. Al bocha. A, no, a Rodrigo、ah. Pérez, que nos está escuchando,、ah. y su ídolo, por supuesto, es el bocha.、Cuando、me lo encontré, o no hay en el barco. Y le sacamos una foto. ¿Viste? ¿Y por qué escuchamos este qué? tema? Dígame. Porque estamos hoy comunicados con una persona que en su telefonito, cuando vos lo l l a m á s te aparece la carita de Ángel Amadeo l a b r u n a ¿Eh? Y no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar, pero sí tiene que ver este, con su pasión. Claro, porque estamos hablando de Rubén Berenblum. Berenblum, profesor de filosofía y letra de la Universidad de Buenos Aires, y que le damos la bienvenida. Hola, Rubén. Hola, hola, buen día. Qué, qué, qué recibimiento, Dios mío, bueno. Para el corazón, eh, eh, un poquito para, para, para arrullar el corazón. Es cierto, es cierto que yo soy socio de River, pero desde hace poco, desde hace solo 80 años. Está bien. Ah, mira. Un recién、bueno. llegado. De la cuna.、Eh. Para un historiador,、eh, 80 años no es nada. Claro, es como、claro. los 20 años de Gardel, no son nada. Es un abrir y cerrar de ojos. Rubén, además, además sos director de la diplomatura de tango de la uva, ¿verdad? En la diplomatura en tango de la Universidad de Buenos Aires, que se dicta、eh, a través de un área especial de la Facultad de Ciencias Económicas. Y, y yo soy profesor consulto de esa facultad, desde hace muchos años soy profesor. Y sí estudié en la Universidad de Buenos Aires filosofía y letras, pero me recibí e n l a carrera de historia. Y me dediqué toda la vida a historia económica. Y en los últimos años. años que deben ser medidos con el mismo criterio que mi membresía de River Plate, este, largo plazo, me dediqué al tango y a、um, crear este, actividades, sobre todo para jóvenes. Rubén, ¿qué tango elegirías para describir este momento económico? Cambaraches, poco. Mi principio o viene bien para esta época. Eh, es una curiosidad porque Discepolo escribió distintos tangos、eh, que, referidos, que están referidos a la realidad socioeconómica y política d e su época y moral también, que abarcaron un periodo de más o menos 20 años, entre que b a a chaché, que es a mediados de los 20, después, bueno, hay distintos tangos referidos a la fe religiosa, a la moral social. camaraches probablemente sea el más conocido pero、eh, de, de, de los tan hay pocos tangos que son de crítica social ¿no? dice por lo tiene tiene unos cuantos claro、uh -huh. así que elegir uno es difícil pero lo que quería decir sobre dice por lo es que en épocas muy plácidas de la realidad argentina como era l los años 20 donde el país t e n í a interesante posición como exportador de materias primas en el mundo y era una meca de la inmigración mundial después de los e s u u dice o s por lo que un día j e esto es horrible horrible que 10 pesos de moneda nacional vale más que cualquier cosa bueno, y después este en é p o c a de crisis terribles también le parecía mal a la realidad así que para él la mala realidad siempre fue mala siempre fue digna de ser criticada、uh -huh. tal, tal vez por lo vivido Eh, bueno, acá Rubén, te invitamos、eh, porque queremos conocer sobre la diplomatura de tango dictada ¿Cómo? en la universidad donde vos sos el director.、Eh, ¿Cómo, no? ¿Cómo le hacemos conocer a la gente de qué se trata la diplomatura? Bueno, yo les hago una explicación somera ahora y luego les digo la, en la página de la Facultad、Perfect. de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires hay un sitio específico sobre la diplomatura en tango donde. Hay información más detallada de las que yo les voy a ofrecer ahora. Digamos, en principio, el programa de la diplomatura en tango fue aprobado por el Consejo Superior de la Universidad y por el Consejo Directivo de la Facultad、eh, hace ya cinco años.、Eh, en esa época yo fui de, de, de designado coordinador académico y Eh, bueno, avanzamos en la organización de un curso que tiene 126 horas lectivas que se dictan por internet, en forma 100% virtual.、Uh -huh. Los profesores son personalidades muy importantes en algunos casos. Estamos hablando de Oscar Conde, estamos hablando de Gabriel Soria, estamos hablando de Gustavo Varela, estamos hablando de Matías Mauricio. Estamos hablando de un amigo de todos nosotros, Juan Quintar, que dicte una materia muy importante, que es la del tango, el tango en estos momentos, el, el baile del tango, en fin, es una materia bastante interesante, porque mezcla historia y, y realidad, ¿no?、Uh -huh. eh, y bueno, estos han sido, son profesores, hay algunos más, por supuesto, yo mismo dicté en un tiempo una. una asignatura hasta que resolví salvar a los alumnos de mi presencia. Eh, eh, eh, esto dura un año académico, aproximadamente nueve meses.、Eh, son ocho módulos、eh, que se dictan dos veces por semana. Los alumnos t i e n e n que probar un trabajo de cada uno de los ocho módulos y reciben el diploma de, de la Diplomatura en Tango. oficial de la, de la Universidad de Buenos Aires.、Uh -huh. ¿Y, ¿Y esto cuándo arrancó? ¿Y se anotan de todo el país? ¿Cuántanos un poco eso? So, no, se anotan de todo el mundo.、Claro. Este, esto comenzó a dictarse hace cuatro años、eh, y este año empezaron las clases en abril, la primera semana de abril, van a culminar en la primera semana de、um, diciembre y estamos comenzando el año próximo espero también en las mismas fechas entre abril y diciembre la inscripción se hace el mes previo al inicio de las clases o sea aproximadamente desde principios de marzo se hace la inscripción y efectivamente los alumnos provienen de los sitios más extraños tenemos alumnos de e s u u tenemos o tuvimos no de brasil de los países de la región de Italia, de España, muchos de España es de los que más tenemos, algunos son argentinos que viven en España,、uh -huh. de país e s de Europa Oriental,、eh, en fin, de medio mundo, o, o casi medio, casi todo el mundo. Bien, Rubén, ¿y cuál sería la temática? a c u á l s e r í a n lo, lo, los temas a ver? Lo... Los, temas.、Sí. Los, los módulos o materias、eh, pasa en revista toda la realidad del tango, pasado y presente. n o、eh, Hay, Los primeros módulos son de contenidos históricos. n o、eh, Digamos, eh, El primero es un curso general de historia del tango para ubicar a los más, este, a los más jóvenes, que, que dicta conjuntamente con el curso de Lufardo. o ¿no? n Eh, en el segundo bimestre la asignatura es de la letrística de, de los tangos y los estilos de las orquestas, las asignaturas. Luego viene、eh, el tango y política y la parte de baile, como decíamos recién, que tiene a su cargo Juan Quintar. Y en el, en el último bimestre hay una materia de que relaciona el tango con las otras artes y, y medios, eh, el, eh, con el cine, con la radio. Esa es una materia muy importante que la dicta el presidente de la Academia Nacional de la Historia, Gabriel Soria. Y、eh, la realidad del tango actual, que es una materia también muy interesante, que la dicta Matías Mauricio. El, el, que, el que aprueba los ocho módulos sin más recibe el diploma oficial de la universidad Rubén esto es gratuito tiene algún tipo de arancel no la, todas las u n i v e r s i todas las、eh, actividades de la universidad prácticamente todas menos una son、mm, eh, no, no muy costosas pero con aranceles que deben ser、eh, abonados、uh -huh. la única actividad que es gratuita que todos ustedes saben es en todas las universidades nacionales es el grado、claro. O sea, para ser contador público o l i c en c i a d o economía n e en nuestra facultad no hay que pagar esos cinco años la carrera se estudia、eh, la carrera es costosa pero no por lo que cobra la facultad sino、claro. por el resto de los gastos que produce estudiar en la universidad n o En cambio, el resto de las actividades, salvo algunas de extensión, que son como conferencias, pongámoslo, o cosas、eh, como que, que están dedicadas a divulgar un conocimiento que tiene especial interés en la universidad, esas son gratuitas. Pero todo el resto de las actividades、mm, deben ser、mm, abonados a aranceles que, si bien no son muy altos en comparación, Con actividades parecidas en el resto del mundo, lógicamente、uh -huh. que hay que pagarlas. Para, esto, para facilitar esto, nosotros le otorgamos、eh, pago en cuotas, en fin, hay distintos mecanismos. Muy bien.、Eh, y, y el material de estudio, Rubén, que no es.、Sí. O sea, sabemos que en el tango no hay libros históricos. Que, que... Algo hay.、Ah, algo、claro. hay, sí. s ¿Eh? algo hay, sí, pero ese algo en general está ahí en Internet. Yo、ah. diría que no hay gastos significativos más allá de esto que estamos hablando, ¿no? ¿Sí? Porque nosotros contamos con la plataforma, con la tecnología de la, de la, que ofrece la plataforma de la facultad, donde los profesores cargan todos los textos que los alumnos deben leer y, por supuesto, los、eh, documentos audiovisuales. que cada vez una de e s t o s módulos tiene porque imagínense estamos hablando de un género que abarca tres artes n o baile música y letra y, y, y los ejemplos audiovisuales abundan no son tan ricos como nosotros quisiéramos por la destrucción que hizo nuestra sociedad de su acervo histórico pero bueno lo que hay ahí y, y los alumnos lo tienen a su disposición Por el mero hecho de ser alumnos de la diplomatura. ¿no? Estamos conversando con Rubén Berenblum, él es director de la diplomatura en tango de la u b a en la Facultad de Ciencias Económicas. Rubén, ¿cómo llegas vos al tango? No lo sé, siempre estuvo el tango. Yo me crié、eh, muy cerca de una esquina que ustedes a lo mejor no la conocen porque. Eh, no tuvieron ocasión de conocer de recorrer tanto buenos aires pero、eh, hay una canción de、eh, cacho castaña que se llama、eh, el café la humedad café la humedad bueno yo me crié en el café la humedad en, en ese bar que estaba en la esquina de gaona y boyacá en el barrio de flores en su límite compaternal cerca、sí. de la cancha de argentinos juniors sí, cerca del mío s n mis tíos había dos cafés、sí. enfrentados el café la humedad y el café l u m i t o n que era un poco más fifi un poco más ahí no se jugaba al billar no bueno era más un poco más este cogotudo no mucho、eh, y el café la humedad、eh, bueno la música de fondo e r a el tango lógicamente tendría yo por entonces cinco años seis años siempre estuve ahí、claro. no es yo me Me crié en una época en que el tango era todavía la música de fondo de Buenos Aires. Como d i r e Polo, la niña e t a contra el vidrio. No, no me acuerdo, <risas> sí, sí, sí, sí. Había vidrios. A,、bueno. a media cuadra del de Café de Humedad, por, por la Avenida Gaona, había una casa de discos. El apodo no mencionó porque ya no existe, Casa b o s s o que tenía un parlante que se escuchaban tangos todo el día a la calle. Y yo me acuerdo de Arienzo, de Alfredo de Ángelis, de Carlos p i h a r l i de los viejos que pasaba. q u Era e lo que sonaba. Que pasaba a casa Bozo y la gente se detenía unos segundos a ver qué, qué tango estaban pasando. Y... Luego estaban las c a b e s i t a s En, en igual... la clase Irlanda, en Donato Álvarez y Gaona, este, allí había una c a b e s i t a y pasaba、eh, tangos. tango también. Muy tradicionales, muy clásicos. De Angelis, por ejemplo, que era muy popular al iniciarse la década del 50. Eh, eh, de Angelis era. Por eso entonces、40. se dice que De Angelis es una música muy c a l i c i t e r a Les dijo una vez, se le atribuye a Torpia Sola,、ah. que、eh, era una música de c a l i c i t a orquesta de. de <risa> después e l mismo. Yo le escuché decir una vez a mí a s o r a s que lo había malinterpretado, que, él, que lo que había querido decir, yo no sé si la quiso arreglar o realmente fue así,、eh, que él lo que había querido decir es que era muy popular Alfredo de Ángeles, cosa que realmente era así, porque los que tuvimos la ocasión de visitar Radio El Mundo, en alguna actuación de Alfredo de Ángeles, en, en, en un célebre programa, el r o s t o d a Tango Club, que se emitía De lunes a viernes, todos los días a las 8 de la noche, con público en vivo desde el auditorio de Radio El Mundo, en la c a l l e m a Ipú. Bueno, tenía. Estaba lleno todas las noches.、Eh, vale. Era muy popular a l f r o de n g e l i s Rubén l n a、no、r o es el que, estar... que más me gusta, pero bueno. Podríamos estar hablando horas, como ya sí, a, a, a, ha ocurrido. Pero no, para ir redondeando esta conversación.、Sí. Eh... Los escuchas que en este momento están diciendo, a mí me interesaría hacer la diplomatura. Bueno, ¿a dónde mucho gusto. se dirigen? ¿Dónde miran? Entran en la página de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, Diplomatura en Tango, y leen el material. Y dentro de un par de meses,、eh, yo creo que ya por noviembre, vamos a empezar a difundir con más énfasis, los comprometeremos seguramente a ustedes. que volvamos sobre este tema, pero la inscripción se realiza en, online, al iniciarse el año académico próximo. Perfecto. Sí, Perfecto. todo es online, no tienen que ir nunca a ningún lado. Bueno, todo se hace desde, desde sus casas.、Eh, Rubén, más que un gusto haberte escuchado, haber conocido y saber un poco más sobre la diplomatura y bueno, Seguramente quedan ganas de seguir charlando con vos, así que habrá que anotarse、eh, en la diplomatura y, y, y encontrarlo. b a e、eh, n o podamos hablar, volver a hablar sobre la diplomatura, que es, es muy importante para nosotros. Hasta ahora hemos tenido unos 400 contactos, de los cuales la mitad se han recibido en la diplomatura. l a c o s a funcionan. Las cosas funcionan.、Eh, les agradezco mucho, estoy a su entera disposición y discúlpenme. Sí, como viejo profesor que soy, me he extralimitado en la, en la palabra. No,、Estuvo、al contrario. ¡Oh! al contrario. Estuvo ¿eh? hermoso. Acá estamos para charlar. Es sábado a la mañana. Tenemos bueno, tiempo para el g o c e Cuando quieran, cuando quieran. Eh, yo eh, al principio les dije que mi principal interés es difundir el tango e n t e la juventud. Así que、uh -huh. estoy dispuesto a hablar siempre.、Uh -huh. Abrazo, Rubén. Igualmente para ustedes. Muchas bueno, gracias. Muchas gracias, Rubén. Ahí conversamos con Rubén Berenblum, él es director de la Diplomatura en Tango de la u b a Busquen, es muy simple: diplomatura en t a n g o e c o n o m i c a s u v a a r Ahí ya está. Este, subido todos lo, los ocho módulos, el programa,、eh, ya más o menos nos dio coordenadas. En、ah. marzo, si te interesa, lo buscas y te a n o t a s de manera online.、Sí. Son cuatro horas semanales. Ya, ya se pueden ir.、Sí. Ya te puedes hacer una prescripción.、Eh, Mira, introducción a la, a la historia del tango, los estilos musicales en el tango, introducción al lunfardo, tango y política, las letras de tango, evolución del tango danza hasta la actualidad, el tango en el cine y en los medios de comunicación. El tango actual. Esos son los módulos. Los módulos. Muy bueno, bien, muy bien. Excelente nota, trajo usted. Este, nos podemos ir, pero、eh, un pequeño chivito que no es chivito, sino que estamos en las postrimerías del encuentro de Nido Gaucho. Muy poquito, muy poquito está faltando, estamos trabajando, ya estamos preparando un guiso para los que vienen, gente que viene de otros lugares del país y de. Diferentes países. Nos、Fecha. pasan a visitar. 10, 11 y 12 de octubre. Ahí ya estamos, ya estamos. Dentro de 15 días.、Oh, eh. Largamos el, el, el encuentro. ¿Qué octubre、ah, movido? No, que, qué fin de semana movido. Ese fin, fin de semana, fin de, semana de,、eh, hay、tremendo. miles de eventos. Ya, hoy estábamos hablando del de proyecto Momuki de、sí. este, Matías Ratch, que es este, la obra de Piazzola, con p i a z z o l a el viernes 10. El viernes 10 y el, que, sábado,、eh, y, el y el sábado 11 pico. En, en pico. Bueno. Tango a lo pavo. t Y nos despedimos con. Lido Gaucho. Tomá. Tomá. Demás. Tuciendo Su color de esperanza, v i s t e el campo su plumaje, y el viento hace vibrar su cordaje en los pastos y en la flor. Yo tengo mi ranchito en la luz.